Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah, el Poderoso, el Sabio. A Él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él da la vida y la muerte y es todopoderoso. Él es el primero y el último. Haz sair y al bating. Y tiene conocimiento sobre todas las cosas. Él es quien creó los cielos y la tierra en 6 días y después se asentó sobre el trono. Conoce lo que entra en la tierra, como la lluvia o las semillas, y lo que sale de ella, como las plantas y los metales lo que desciende del cielo como la lluvia y lo que asciende a él como los ángeles y las acciones de sus siervos está con ustedes mediante su conocimiento allí donde estén observa todo lo que hacen a él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y todos los asuntos retornarán a él para que decida sobre ellos el día de la resurrección Hace que la noche penetre en el día, y el día en la noche. Y conoce lo que encierran los corazones. Crean en Allah y en su mensajero. Y contribuyan a su causa con parte de los bienes que les ha confiado. Quienes crean de entre ustedes, y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah, recibirán una gran recompensa. ¿Por qué no creen en la unicidad de Allah?, Ustedes incrédulos cuando el mensajero los llama a que crean en su Señor y se comprometieron a reconocerlo como tal si de verdad creen que él es el creador de todo él es quien revela a su siervo Muhammad claras a ellas para sacarlos de las tinieblas y conducirlos hacia la luz y Allah es compasivo y misericordioso con ustedes ¿Por qué no contribuyen con sus bienes a la causa de Allah cuando a él pertenece la herencia de los cielos y de la tierra? No puede compararse aquel de ustedes que contribuyó con sus bienes y luchó por la causa de Allah antes de la liberación de la Meca, con quien no lo hizo. El primero gozará de un nivel más elevado en el paraíso, que quien contribuyó con sus bienes y luchó por la causa de Allah antes de la liberación de la Meca. Después de la liberación de la ciudad Mas Allah Ha prometido a ambos el paraíso Y Allah Está bien informado de lo que hacen ¿Quién ofrece a Allah Un préstamo generoso Contribuyendo con sus bienes a su causa Para que él se lo devuelva Multiplicado con creces Y le conceda una generosa recompensa? Menciona a tu gente Oh Muhammad el día en que verás la luz de la fe de los creyentes y de las creyentes proyectarse frente a ellos y hacia su derecha los ángeles les dirán reciban la buena noticia de su recompensa jardines por los cuales corren ríos donde vivirán eternamente ese es el gran triunfo ese día Los hipócritas y las hipócritas dirán a los creyentes Esperénnos para que podamos iluminarnos con su luz Se les dirá Retrocedan y búsquense una luz para ustedes Y se levantará un muro entre ellos en el que habrá una puerta Detrás de la puerta estará la misericordia del paraíso Y fuera frente a ella el castigo del infierno los llamarán diciéndoles ¿acaso no estábamos con ustedes los creyentes contestarán sí lo estaban pero cayeron en la incredulidad aguardaron a que nos sucediera alguna desgracia dudaron y los traicionaron sus falsas esperanzas Hasta que les llegó el decreto de Allah Su muerte Y el demonio Los engañó acerca de él Hoy No se aceptará ninguna compensación De su parte Ni de la de quienes rechazaban la verdad Para librarlos del castigo Habitarán en el fuego Ese será su merecido Y qué pésimo destino ¿Acaso no es hora Para que los descanse de que los corazones de los creyentes se sometan con humildad a la mención y glorificación de Allah y a la verdad que ha revelado, para que no sean como quienes recibieron las escrituras con anterioridad, cuyos corazones se fueron endureciendo con el paso del tiempo. Y muchos de ellos fueron rebeldes al desobedecer a Allah. Sepan que Allah reaviva la tierra tras su muerte. Les hemos explicado con claridad las pruebas de nuestro poder para que razonen. Quienes den caridad, sean hombres o mujeres, y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah, verán su contribución multiplicada con creces y recibirán una generosa recompensa. Y quienes crean en Allah y en todos sus mensajeros por igual, serán los realmente veraces y los mártires recibirán de hallar su recompensa y su luz y quienes no crean y desmientan las pruebas de nuestra unicidad serán los habitantes del fuego sepan que esta vida terrenal no es más que juego distracción encanto presunción y rivalidad entre ustedes por la cantidad de riquezas y de hijos que tienen. Es como una lluvia que hace que las plantas crezcan, causando la admiración de los sembradores. Mas luego estas se secan, tornándose ocres hasta que quedan desmenuzadas en pequeños fragmentos. Y en la otra vida Habrá un severo castigo para quienes hayan vivido indiferentes a la verdad y el perdón de Allah y su complacencia para quienes lo hayan obedecido. Y esta vida no es más que un disfrute engañoso. Compitan entre ustedes en las buenas obras para estar entre los primeros en alcanzar el perdón de su Señor y un paraíso del tamaño del cielo y de la tierra que ha sido preparado para quienes creen en Allah y en su mensajero este es el favor que Allah concede a quien desea y Allah es el dueño del favor inmenso todas las desgracias que suceden en la tierra y que les suceden a ustedes mismos constan en un registro junto a Allah y fueron decretadas antes de que ocurriesen y eso es Es fácil para él Eso es para que no se entristezcan por lo que no han logrado Y para que no se alegren por lo que se les ha concedido Y Allah no ama a los altivos presuntuosos Esos son mezquinos E incitan a los hombres a la avaricia Y quien se aleje de la obediencia a Allah Que sepa que él no necesita nada de nadie Y quien se aleje de la obediencia a Allah y es digno de toda alabanza. Ciertamente, enviamos a nuestros mensajeros con milagros y pruebas evidentes, e hicimos descender con ellos escrituras sagradas y la balanza, para que la gente actuase con justicia. E hicimos descender sobre la tierra el hierro, en el que hay un gran poder para la lucha, y otros muchos beneficios para los hombres y ello para que evidenciáramos quién defiende a Alá y a sus mensajeros luchando por su causa cuando no son vistos en verdad Alá es fuerte y poderoso y enviamos a Noé y a Abraham a sus respectivos pueblos e hicimos que entre su progenie se sucedieran los profetas y que estos recibieran escrituras sagradas Entre sus descendientes hay quienes siguieron el buen camino, pero muchos fueron rebeldes. Después hicimos que lo sucedieran otros mensajeros. Y enviamos como mensajero a Jesús, hijo de María, a quien concedimos el evangelio e infundimos en los corazones de quienes lo siguieron la compasión y la misericordia y ellos establecieron el monacato sin que nosotros se los prescribiéramos anelando la complacencia de Allah pero no lo cumplieron como debían y concedimos su debida recompensa a quienes de entre ellos creyeron y no alteraron la verdad pero muchos fueron rebeldes al desobedecer los mandatos de Allah Oh, creyentes, teman a Allah y crean en su mensajero, multiplicará su misericordia sobre ustedes, les concederá una luz para guiarlos y los perdonará, y Allah es indulgente y misericordioso. Esto es para que los judíos y los cristianos sepan que no tienen ningún poder sobre el favor de Allah, pues todo el favor merece le pertenece a él quien lo dispensa a quien quiere y él es el dueño del favor inmenso